どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど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 Y la mañana en Capilla del Monte y en Euquén. Por raro que parezca, desde todos esos puntos, y en estos precisos tiempos terrestres, que denominamos tarde, crepúsculo y noche, según nuestro mundo gira, se emite nuestro mensaje al confín del universo en procura de a De alguna otra civilización como la nuestra, que pueda recibirlo, decodificarlo y quizá animarse a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la creación, diríamos. Sí, creación, ¿no es cierto? Mi querido amigo aquí asevera, a Severa, ¿eh? Un camarada y compañero de viaje, ¿no es cierto? Existen algunas soluciones de las ecuaciones de la relatividad general en las que es posible que un astronauta vea una singularidad desnuda y que pueda evitar chocar con ella cayendo en un agujero de gusano para ir a otra región del universo. Esto sin duda ofrecería grandes posibilidades de viajar en el espacio y en el tiempo, aún para aquellos que no fueran astronautas, es decir, gente común como Carlos, Andrés y hasta Irene.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 Nuestro mensaje también viaja en Internet a través de Delta 80, el Rockernauta Radio, QSP, más Radio, Radio Colaborativa, Radio Frecuencia Universal, Radio J, Rectafinal Radio y Suave Hits Radio de Bogotá, Colombia. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, Frecuencia c e r o Mucha gente se estará preguntando si el viajero que me acompaña se trata de Edgardo Aucielo, Leo Montenegro o Natalia. Pero no, no es así. Desafortunadamente, las posibilidades de viajar en el tiempo y el espacio mediante agujeros de gusano. Se ven limitadas por cuanto las soluciones a las ecuaciones de la relatividad general son altamente inestables. La menor perturbación, como por ejemplo la sola presencia de un astronauta, puede cambiarlas dramáticamente, significando el final de la vida del viajero. Del mismo modo que cualquiera que intentara dar un paso, Dentro del sol.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 Nuestra voz también se puede oír en el portal www.rockprogresivoradio.com.ar, creado por mi amigo Marcelo Cébola de Gigantes Bajo el Sol. Allí compartimos la grilla con importantes programas de rock progresivo como, como Siete Octavos, Gigantes Gentiles, La Corte del Rey Carmesí, Trae Tormentas, Sound Chaser, Pulse, i n Infinitos programas, ¿eh? Realmente. Allí nos sentimos muy cómodos,、eh, junto a radios como m e x i c a l i Proc, Delicious Agony y Stellar Attraction.、Eh, allí también está frecuencia cero por intermedio de Big Bang. Para un astronauta, la singularidad siempre estaría en su futuro y nunca en su pasado. La llamada versión fuerte. De la hipótesis de la censura cósmica nos dice que las singularidades siempre estarán o bien enteramente en el futuro, como las singularidades de los colapsos gravitatorios, o bien enteramente en el pasado, como el Big Bang. De las dos, la última es como mirar desde la costa al melancólico mar azul. De años. años. La ciencia lo denominó la, la gran explosión. Más comúnmente, el Big b a n g Y para aquellos que se quedaron esperando el misterio de velado, ¿eh? mi compañero de viaje no es otro que Hernán Yúnez, ¿eh? quien navega junto con este capitán. A través de las ondas gravitatorias que prueban la existencia del Big Bang, por supuesto. Un gran saludo a todos aquellos que nos escuchan, por supuesto, a través de Frecuencia Cero y de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza. 88.9 FM Raíces en La Plata, 89.3 FM c a m con Santa Fe, 89.7 FM The Rock en Mar del Plata, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos y, no podía faltar, 90.9 Radio Caleuche en Esquel, Chubut. Es muy probable, según lo ha dicho oportunamente Stephen Hawking, que se verifique alguna de las versiones de la censura cósmica, porque cerca de las singularidades desnudas puede ser posible viajar al pasado, lo cual, tal como muchos escritores de ciencia ficción lo han plasmado en sus libros, ello significaría que nuestras propias vidas. Nunca estuvieran seguras. Alguien podría volver al pasado y matar a nuestro padre o madre antes que fuésemos concebidos. O hacer que un asesino en cautiverio pudiera decir: Yo seré liberado.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 Y 98.5 FM Mate Amargo en los toldos. El horizonte de sucesos, la frontera de la región del espacio-tiempo, desde la que no es posible escapar, actúa como una membrana unidireccional alrededor del agujero negro. Los objetos, tales como astronautas imprudentes, Pueden caer en el agujero negro para nunca volver a salir de él, por más que sea elástico.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 Uno podría decir del horizonte de sucesos lo que el poeta Dante dijo a la entrada del infierno: Perded toda esperanza al traspasarme. Cualquier cosa o persona que cae a través del horizonte de sucesos pronto alcanzará la región de densidad infinita y el final del tiempo. Si te llegara a suceder, podés tranquilamente encender tu cigarrillo.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 Producirán la emisión de ondas gravitatorias, rizos en la curvatura del espacio que viajan a la velocidad de la luz. Dichas ondas son similares a las ondas luminosas, que son rizos del campo electromagnético, pero mucho más difíciles de detectar. Por eso no es posible observarlas como el viento que agita a malezas como e l b a r l e negro.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 Que un sistema de objetos masivos se estabilizara finalmente en un estado estacionario debido a la pérdida de energía que se produce en cualquier movimiento. Hemos corroborado científicamente la existencia de ondas gravitatorias que son residuos del Big Bang y que prueban su existencia. La pregunta es: si a raíz de eso, como el. Universo se expande. ¿Qué pasará cuando ese momento llegue a su total reposo?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 A Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia, a Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar. A nuestro querido amigo editor、eh, Leo Montenegro, sí,、eh, de él se trata precisamente, y por supuesto Edgardo a u s i e l o también, que anda en medio de vacaciones, fugados, señor Hernán, e h fugados. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes, dirección general, Hernanda i c i c h Colaboran aquí en el piso Luca d a r w i c h y mi querido amigo Javier, que el otro día nos encontramos y, por supuesto, me cobró ahí la factura directamente. Una realización Bella Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través de nuestro mail b i g b a n f r e c u e n c i a c o c o m a r o visitar nuestra página www.bigbanradio.com.ar. También estamos en Twitter, Facebook y Flipboard. Un gran saludo a nuestro querido amigo Adrián y, por supuesto, a Natalia, ¿no? ¿Eh? También, seguro. Será hasta la semana que viene. Chao.